Ya, eh, vamos a partir entonces con la reunión de hoy. Eh, hay cuatro presentes, está la Dani, estoy yo, la Vale y Anónimo. Así que, eh, bueno, hoy día es 19 de septiembre. Eh, un poco se explica por qué la, la ausencia de, de personas aquí en el, en el capítulo. Así que yo creo que vamos a hacer esta reunión, como lo dije, fuera de grabación. Bastante rápida, aparte que hay unas noticias no hay muchas noticias que comentar pero vamos a partir al, al tiro eh, esperen déjenme abrir la pauta que la tengo por ahí ya, ok uh, anuncio y noticias con respecto a la posible sede del movimiento esta persona Camila Lara no me ha respondido el, el, el, el correo para poder juntar y conversar se lo envié como hace una semana pero bueno, vamos a esperar a qué pasa dentro de esta otra próxima semana a ver si me responde alguna algún correo eh, esta sede es la sede de Franklin ahora el SEBA me mandó un correo el Sebastián Villegas diciendo eh, comentándome el hecho de una posible otra sede en se me olvidó dónde pero era cerca de cerca de Plaza Italia uh, bueno El Sebastián no me dijo nada. Bueno, el, a ver, el Joseto. Eso se me olvidó decir. Joseto dijo que no iba a asistir porque iba a salir. Por lo tanto, no va a estar hoy día en la reunión. El resto no sé de qué pasa con ellos. Supongo que no están por lo que dije al principio. Uh, awakening doblado. Gracias a la Valenia. A la Vale que está aquí presente. Eh, Tuvo buena eh, llegada. El. A Waikirin doblado por la vale, así que ya eso es súper bueno porque ya súper positivo para el, pa el tema de las conferencias y, y nos va a permitir de alguna forma llegar más eh, preciso, precisamente más preci eh, nos va a permitir llegar más, eh, ¿cómo es la palabra? se me olvidó, más directo a la gente. Eh, al estar hablado en chileno es más rápido que la gente lo entienda eh, me paso al tiro haciendo la conexión con el circuito de conferencias está posteado ya en el foro el, la solicitud de ayuda con respecto a la a gente que conozca eh, contactos en universidades me refiero a centros de alumnos o directivas para poder empezar ya con, con estas conferencias en universidades e institutos eh, de todas maneras yo voy a esta semana a tratar de contactarme con, con algunos centros de alumnos y bueno la idea de eso, del post es hacer un poco más rápida la conexión y más confiable si logramos tener una conexión directa y con algún miembro del movimiento en alguna universidad o, o instituto va a ser más rápido el, el tema de la burocracia y todo ese tipo de cosas eh, ahí está el link por si acaso en la pauta para que vean el post eh, cualquier corrección o crítica constructiva me la hacen saber nomás sigo entonces las fotos también están colgadas en, la, en el foro, las fo fotos de la conferencia de Valpo eh, también está el link ahí para, para que le echen un vistazo creo que ya todos lo vieron y mm, eso serían los anuncios y noticias perdón, perdón, me falta algo actualización en los Teams hay un cambio de horario en el Team de Lingüística ahora va a ser a, a las 9 y no a las 10 eh, y hay algunas innovaciones en cuanto a contenidos de la descripción de, de, los, mis, de los mismos mm, sigamos anuncio y noticias con respecto al Team de Lingüística ya lo dije, el email para la VIXI de coordinación lo voy a hacer ahora dentro de un rato Para el próximo próxima reunión, ah, Coto se integró. No sé si tampoco se comprometió mucho, pero él me dijo que quería asistir a la, al, al equipo de lingüística a participar. Y estamos con Joseto en este minuto trabajando como marcha blanca en la traducción de una B radio eh, donde Douglas, Peter y Jack Fresco hablan sobre Opiniones versus método científico Y democracia Y el otro trabajo que estamos Todavía no empezamos pero Realizándose con Z bueno Realizándose, o sea perdón Hay un error ahí, es con S eh, Otro trabajo que estamos Realizando es el Our Technical Reality De Douglas también Pero todavía no empezamos con eso Pero pretendemos traducirlo también en este team eh, Esperemos un momento, voy a mover esta cuestión Ya ah, Equipo de lingüística Esperen si me perdí ¿Dónde estoy? Me imagino que la próxima reunión presencial Va a ser este próximo viernes eh, Viernes 10, 25 Perdón, viernes 24 Tengo que confirmarlo con Sebastián eh, importante que Sorry, se me olvida. Es que, ¿sabes que esto tiene una estática extraña Y pongo la mano en el computador y se quita eh, Está complicado eso eh, Próxima reunión Viernes 24 de septiembre Lo voy a confirmar con el Sebastián Y estaríamos juntándonos Ya de nuevo después de mucho tiempo ah, Equipo de comunicación, anuncio y noticia Bueno, ya lo comenté, el tema de las conferencias, circuito conferencia. Próxima reunión fijar. Uh, relacionado al equipo de comunicación, educación y difusión, eh, subchapter, reportes. Vale, no sé si tú eh, tienes alguna noticia con respecto al, al tema de las sedes de Valparaíso. Eh, sí. Notaron los fotos de una sede es bastante grande, no sé se pueden ser cosas ahí, y eh, Orlando, que este ya que este la sede eh, de un local, la Tierra Feliz, tenerlos los a ver, y también es bastante grande, lo bueno es que sí tiene proyector y tiene de todo, lo podemos usar de día, de noche, lo podemos usar por encuentro, para quedarnos ahí en la noche, etc. Está plena de Así que ahí hay muchas cosas que hacer. Y bueno, estamos en contacto con varios. Ahí tengo uno, de los el Angelo, que es uno de los que está ofreciendo una sede. Eh, bueno, tiene varias ideas también de lo que y de hacer. Y, bueno, también tenemos productos de tipo documentales que vamos a realizar en una de sede. Y el una serie 3, que ya sabemos las fechas, así que vamos a trabajar en un proyecto más adelante y Pero eh, como esta semana hemos estado de vacaciones, no lo no hemos contado. Pero el día la próxima semana yo tengo que ir a el José y vamos a tener una reunión <risa> <red risa> presencial, así que vamos a tener que de tomar el. Ok, vale, gracias. Eh, Oye, ¿se pueden poner para adelante ahí para hacer una fiesta Venus? En el local que estás hablando, sí. De hecho, es un local, eh, en la es una vista, como visto en el Y sí, esto es lo que vamos a hacer en el fin de semana. Eh, Estaba pensando, bueno, que esto te lo comenta hacer en el fin de semana en la diaria, el de eh, Pero sí, sí, se puede organizar algo así, lo podemos hacer en un encuentro nacional, esto es una cosa así, eh, lo que podemos usar conjunto en el programa. wow, Sería genial eso. Eh, ócale. eh no sé si hay algo más por agregar, ¿vale? ¿O estamos con eso? No, o sea, por ahora no, como digo, cinco semanas ha eh, estado un poco infectivo eh, y todo, en la de San, pero las cinco semana ya después de la conocen, voy a tener más tres Perfecto. Eh, Dani, ¿cómo va tu reporte ahí con, con el tema de la organización de tu departamento? <risa> no está nada, Dani parece. Eh, ¿Anónimo? ¿Estáis por ahí? sí, acá. Reporte. Sí, sí, sí. Oye, ¿todavía se escucha mal? ¿Qué cosa tu, tu, tu, tu teléfono? ¿Tu micrófono? Sí. No, no, ya no, ahora se escucha bien. Ya, eh, ¿algún, ¿alguna novedad ahí en Arica? Eh, Hartas novedades, pues. Eh, ahí están haciendo un, una especie de ciudad circular. Eh, no. Pues en la verdad, pero sí he hecho... Um, Es que, mira, sabéis qué? Eh, yo quería comentar una cosita, aprovechar el, el, el ratito aquí. Creo que te lo comenté ahora, no sé si hoy dio ayer, pero el tema del Facebook es eh, un tema que como que agarró en un, en un momento bacán y después se distorsionó un poquito. En el... A mí me ha resultado mejor agregar gente en mi Facebook, bueno. Como que ahí paso más tiempo y, y, y se me olvida eh, tomar la otra cuenta, ¿cachai? Entonces estoy, me estoy dedicando a hacer activismo ahí, bueno. Ya. Yeah. Eh, sacadas de pillo Monumental pero No, si está bien ay, ay. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Es que está bien hacer activismo en las cuentas personales Y también es importante que no se deje de lado las otras eh, Por lo menos para agregar gente si, si... O sea, meterse media hora cada dos días por último Para, para agregar a la gente que, que Te está solicitando amistad Y para poner uno que otro video Algún material relacionado al PB o al MZ de sí, hecho, siempre que eh, tenemos reuniones me, me acuerdo y empiezo a, agregar, eh, a poner video, qué sé yo. Ya, ok. Ah, Matías, ¿cómo va con la organización del movimiento anti-orden mundial? No, ya, sigamos entonces. Bien, bien, <risa> bien. Ángelo, <risa> eh, hola, ¿cómo estás? Eh, de Valparaíso, eh, sin mal eh, no recuerdo. Eh, ya, no sé qué otra cosa podemos... Eh, espérate, déjame ver la pauta, aquí la no la tengo abierta Ya, bueno, eh, comenté lo de que Coto se iba a hacer cargo de la región de los ríos Él se va a hacer cargo de la región de los ríos, eso fue lo que dijo Pero está por verse porque tampoco eh, se comprometió mucho Dijo que iba a ver De todas formas, cuando lo haga me va a mandar la contraseña Las contraseñas para poder yo tener el manejo ahí de, de la cuenta Eh... déjenme ver Hoy día estoy algo cansadito, así que me... por favor Ha sido un día de mucha cueca y... Y chicha No, mentira No hice nada hoy día, pero igual Ya, a eh, ver... Eh... Estamos casi listos, en verdad hoy, Esta semana fue una semana bastante tranquilita ¿eh? Eh, no mucho movimiento ah bueno con la Valeria venimos de hablar o sea de, de tirar preguntas ahí a Jack Fresco y a, y a Roxanne en eh, en la casa Z aquí en Teamspeak, estuvieron contestando preguntas hace un unas horitas atrás y ahí estuvimos entreteniéndonos un ratito y lo otro que tengo que decir que también estuvo eh para el tema del newsletter pero no alcancé a, entend a entender mucho y tampoco a estar mucho tiempo ahí eh, creo que sería todo un reporte bastante conciso y preciso, creo que lo más importante es el tema de la, de la solicitud de ayuda eh, para el circuito de conferencia necesitamos gente con contactos en Santiago y eh, en otras regiones para implementar el eh, circuito de conferencias en universidades básicamente los contactos son centro alumnos y directiva o, o, o, de, o de otra índole parecía para poder implementar este circuito de conferencia el material ya está el esquema ya está básicamente es awakening 20 minutos de conversación de preguntas luego viene la presentación sobre la economía basada en recursos después uh, de nuevo eh, preguntas y respuestas y ese es el esquema más o menos que se va a implementar en las conferencias no es algo muy difícil es súper simple eh, da bastante resultado lo importa, más que nada es la participación de la gente la que importa aquí Angelo de alguna forma también puede dar constancia de eso Y, ¿qué otra noticia importante? Bueno, algunos cambios en los eh, team de comunicación, en horarios y e información eh, eh, relevante. O sea, no, no, perdón, información relevante, no estoy bastante cansado, no sé por qué. Eh, información con respecto a la descripción de la sala y ese tipo de cosas. Eh, voy a correr esto un poco hacia abajo. Sobre los proyectos que se están desarrollando No hay nadie aquí presente Por lo tanto nos vamos a saltar a ese punto Awakening doblado por la Vale También lo repito Ya está disponible uh, También, bueno, la, con respecto a la reunión latinoamericana eh, Hay que decir que ya Hay fecha para Sidegaze 3 eh, 15 de enero Del 2011 No va a estar para este año, así que vamos a tener que esperar un poquito por lo tanto el PJ Virtual, Virtual Tour va a estar eh, después de esa fecha y no sé si Nelson quiere agregar alguna otra cosa que me haya perdido de la Reunión Latina no sé si hay alguna otra información hola Nelson hola hola a todos no no, no está bien lo que, lo que acabas de comentar Fernando, no, no hay nada más que agregar ahí eh, el Virtual Tour va a ser después de Cygist 3 Y como Peter dijo, eso es a mediados de enero. Ok. Eh, estaríamos listos ya con la reunión. No sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa como para ir cerrando la grabación. Ah, bueno, quiero agregar que la grabación del día domingo pasado, o sea, perdón, del domingo pasado, eh, fue subida con un defecto, pero ya está arreglado, está subida de nuevo, cargada a la página, ya acá TS sin ningún problema, así que se puede descargar ya sin, sin errores Ok, si nadie quiere agregar algo más estaríamos cerrando la grabación del día de hoy eh, 19 de septiembre Ok, muchas gracias a todos, gracias a las personas que escuchan eh, Quiero decir que las grabaciones sí las escuchan las personas, yo no tenía idea que, <ríe> que había gente que escuchara la grabación, Así que saludos a esas personas Y eh, nos estaríamos viendo, escuchando, perdón, el próximo domingo. Gracias, Fernando.